de básquet, no llega a organizarlo y quedaría mano a mano entre Sionista y Lanús esto fue lo que me comunicó Don Pepe Sánchez espere que le, espere que le digo justo, justo lo que, me, lo que me dijo a ver, espere que le digo justo lo que me dijo Don Pepe Sánchez con una comunicación secreta que tuve con él Ayer. ¿con el teléfono rojo o con el teléfono blanco? no, blanco ¿dónde es? Quiero equivocar porque soy medio... Satrulli con estas cosas, pero... Eh... ¿Usted sabe por qué se llama Vicente? ¿El hijo de Pepe? Sí. Pues no. Porque se lo puso la mujer. Ah, está bien. Eligió, eligió la mujer. Le pregunto... ¿Van a organizar el Final Four de la Liga de Desarrollo? Y me dice... No. Creo que Sionista la Lanús están en eso. No llegamos... Eh, aparte prefiero jugar afuera eh, un tema de, de competición para los pibes para que puedan jugar afuera esta fue así que me parece que van a que están entrecionista y la no, salvo que vos tengas no te eh, lo preguntaba por porque... information no no no no no te lo preguntaba por eso porque en no su momento vayaba el... que se había sí, sí, pero no. mencionado como sí. uno de los lugares posibles y además teniendo en cuenta que ya estaba clasificado desde hace tiempo el mejor récord de todos en la liga son de cuatro equipos ya que están adentro este Guero Boca, vocacionista y lanús lanús fue el último clasificarse necesitaba una victoria la consiguió y están los cuatro equipos nos vamos a Villa Crespo Villa Crespi don Julián Olmedo, cómo le va maestro hola buen día cómo chicos bien bien vos bien muy bien acá estamos eh, terminando la, la presentación del del, BEP, del del curso de inglés que Que armó Chiche Gornati acá con la gente del Club Villa Crespo para aprender un poquito de de, de básquet de inglés digamos de inglés vinculado al básquetbol eh, así que terminó recién la, la experiencia y tengo acá a Chiche Gornati así que supongo que lo van a querer saludar y, y saber un poquito de cómo cómo viene esto dale dale pasamelo a Chiche gracias Julián saludos abrazos para todos chau Julián ¿cómo le va Don Gornati? ¿qué dice usted? buen día ¿qué pasa? bien con vos Cómo an cómo anduvo España, todo eso y de primera como siempre bueno contale a la gente contarle un poquito a la gente qué es el web cómo se puede inscribir dónde dónde se hace cuáles son los este, los mecanismos cuál es el fin bueno el fin es que podamos hablar de béisbol en inglés y que nadie necesite un intermediario para decirle a los jugadores o para hablar con un dirigente internacional o para hacer un contrato de béisbol o para ver las estadísticas o para hacer una entrevista La idea es que a través de un inglés específico, como puede ser un inglés en medicina, como puede ser un inglés técnico en lo que respecta a ingeniería, intentamos pensar de que puede haber un inglés aplicado al básquetbol. Con el asesoramiento de Tyler Field, que hoy no pudo estar porque está viajando con Lanús, yo conocí a Stephanie Haschik, que es la profesora de inglés de la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos, donde yo doy básquetbol ahí para los futuros periodistas, Y a partir de ahí, y el apoyo de, del Club Villacrespo a través de, de su presidente Armando Rodríguez, es incondicional a esta idea para que podamos desarrollar en el club, en la parte que corresponde al club, la posibilidad de que cada uno pueda venir a aprender, a saber específicamente de básquetbol, en todos los sectores, porque cada sector va a tener un, con, un contenido específico, de acuerdo a lo que necesite y al objetivo que quiera en estos cuatro cuatrimestres que empiezan, ...el 6 de abril... ...se pueden anotar a... ...be ...el presencial es... ...turnos lunes y viernes... ...a partir de las 5 de la tarde... ...y el... Eh, ...martes y jueves... ...a partir de las 8 y media de la mañana... ...acá en Juan Bejusto 2650... ...es el Club Crespo ...en el primer piso... ...con Carlos Cristal... ...que nuestra jefa de prensa... ...que es la que recibe todas las inscripciones... Y a partir de ahí, bueno, en la posibilidad, porque para nosotros también es un interrogante saber cómo es este tema y que les pueda servir a todos, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, ¿Y cómo va a ser? ¿Va a ser teórico práctico? ¿Va a ser solamente...? Sí, mira, recién explicó Stephanie, sobre todo la parte que es más dificultosa, que es la parte del online. El online tiene un límite de 10, 10 personas que pueden recibir esa posibilidad. Y si no, se tiene que abrir otro grupo. Y el objetivo es charlas, eh, debates, poder ver video y entenderlo. No se va a hablar para nada de castellano, salvo el primer día, que uno puede decir buen día. Y a partir de ahí, bueno, el que no sabe nada, obviamente, va a tener que hacer un curso intensivo en la primera etapa de diagnóstico. Por eso es muy importante la, la evaluación que tenemos que hacer con los presenciales, que es el próximo lunes a las 5 de la tarde o el próximo miércoles primero de abril al mediodía donde el alumno tiene que ver que van a tomar un un test de nivelación y después empezar su clase normal otra eh, debatada interesante sí sí sí sí seguramente seguramente qué costo tiene esto chiche 600 pesos por mes eso tiene alguna matrícula alguna inscripción o es como en realidad le, le leemos, eh, teníamos una matrícula pero a los primeros 15 inscritos no les cobramos matrícula y bueno y ahora no no vamos a cobrar matrícula porque en definitiva lo que queremos es que la gente pueda venir Bueno, estaremos, estaremos siguiendo atentamente Obviamente que vamos a participar del curso, ¿no? Este... Sí, sí, está estás el turno de lunes y viernes Así que te esperamos Voy a ir, voy a ir, voy a ir, voy a, ir. a ver si alguna buena vez por todas Puedo aprender a hacer algo Y bueno, por lo menos eh, Vos sabes que el otro día Tyler nos dio unas cuantas Indicaciones en lo que respecta al Lufardo De las cosas que nosotros pensamos que estamos diciendo bien Pero que la orden del jugador extranjero La recibe equivocada porque utilizamos mal un verbo utilizamos mal un adjetivo. Y me parece que esos son los pequeños detalles que hacen a la comunicación y a que la orden sea ejecutada en tiempo y forma. Bueno, lo mismo para una pista, o sea, cuando uno tiene que dar el premio al, al, al jugador más valioso, cuando tiene que escuchar lo que dice un jugador eh, de raza negra, que es diferente a lo que habla un jugador de raza blanca, como podemos decir, qué sé yo el cantito de un santiagueño un un a lo que es un santafesino bueno, cada idioma tiene sus sus diferencias sus diferencias en lo que es la fonética y bueno, al inglés le pasa lo mismo así que para eso estamos atrás de todo esto gente de básquetbol con una experta en el idioma que es Stephanie que es una chica hija de alemanes y que lo hace muy bien en la escuela de periodismo del círculo de periodistas deportivos chiche Bueno, muchísimas gracias por el contacto, ya estaremos siguiendo esto atentamente, semana a semana, Este bueno, independientemente de participar, así que te mandamos un saludo enorme y la mejor de la suerte con este, este emprendimiento. Bueno, muchas gracias y bueno, quiero destacar la posición del Club Villa a través de su presidente Armando Grimberg, que es mi club, que aquí nací y aquí seguiré y que nos dio esta posibilidad de poder desarrollar esta idea. Perfecto. Sí, yo the, the next Monday. Te <risa> veo el lunes. So you the next Monday, men. El próximo lunes. <risa> men. <risa> Chao. Un abrazo. Chiche Gornati, este, bueno, con el web, con el BEP, el curso de inglés que va a arrancar la la semana BEP, que viene. La semana que viene nos metemos rápidamente en el torneo federal. De, federal de federal la voz de Matías Gerardo el tanguero otra vez porque ha terminado la fase regular y ya están definidos los cuadros de playoff mm. tanto para el descenso como para la zona de ascenso y para la reclasificación espera que anoto? no no anoto no me nota porque son muchos eh, en la zona de...